Queremos educar a las mujeres que, con su modo de vida natural, su inteligencia y su veracidad real, generan nuevas generaciones fuertes. Getrudes Schultz-Klink. La NSFDF es la Organización Nacional Socialista para Mujeres y es responsable de la educación femenina en todos los asuntos políticos, espirituales, culturales, de higiene y sociales que preocupan a la mujer. La misión política es llevada a cabo por la Asociación de Mujeres Nacional Socialistas, que es la Asociación de Mujeres Líderes. La Asociación de Mujeres Nacional Socialistas es una subdivisión del LUSDAP. Debido a la división de territorios del partido, la Asociación de Mujeres Nacional Socialistas en todas sus responsabilidades y tareas especiales de organización, trabaja en estrecha colaboración con el OEITS OH Trajer en el territorio respectivo. Por lo tanto, la líder femenina de la Asociación de Mujeres forma parte del personal del OEITS OH Trajer. El departamento administrativo más alto es el de liderazgo de las mujeres del REITS. Los departamentos en todos los distritos, círculos y grupos de distrito están estructurados de acuerdo con las 12 divisiones principales del liderazgo de las mujeres del Reich. De acuerdo con los principios políticos de la Cosmovisión Nacional Social Sita, el objetivo principal de la Asociación de Mujeres Nacional Socialistas es que la mujer alemana sea educada de una manera nacional socialista. Como las responsabilidades de una mujer en el hogar y con la familia son vitales para nuestra nación, todas las mujeres deben compartir el conocimiento de cómo criar una gran nación. Finalmente, todas las responsabilidades que una mujer tiene en su distrito social, así como en su función ejecutiva en el proceso de organización de Europa, deben procesarse centralmente, para que la organización pueda completar su misión. Para hacer posible esta centralización es necesario cooperar en gran medida con otras organizaciones y departamentos. Parte del liderazgo de mujeres del Reich es la oficina de mujeres, el departamento administrativo de la mujer trabajadora del Frente Laboral Alemán, la oficina tercero del presidente de la Cruz Roja Alemana, que sirve como oficina de conexión y el comité de hermanas en el que los líderes de todas las asociaciones de enfermeras están unidas. Las funciones de la organización de mujeres están estructuradas de la siguiente manera. Departamento de Servicios para Madres, Departamento de Economía Nacional y Economía Doméstica, Departamento de Servicios de Asistencia, Departamento de Cultura, Educación y Capacitación, Equipos del Departamento de Juventud, Equipos del Departamento de Niños y Departamento de Países Vecinos y Extranjeros.